Bueno, volvimos. Último bloque. Vamos a charlar sobre Red Innova. Ustedes saben este encuentro que se hace todos los años, que convoca a emprendedores, a speakers internacionales, que hace de referente para, para juntar al ecosistema em, emprendedor, uno de los grandes eventos que reúne al ecosistema emprendedor en la, en la Argentina, que también tiene correlatos en otros, en, en, otros, en, otros, en otros lugares. Vamos a hablar con Gabriela Ruggeri de Red Innova. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, Muchas bien. Gracias. No, gracias a vos por, por, por atendernos. ¿Nos contás un poquito de cómo, en qué consiste el Rey Innova de este, de este año? Eh, sí, te cuento. Eh, este año Reinova lo estamos relanzando. Eh, estamos haciendo una nueva, una nueva edición, ya que varios socios nuevos nos sumamos a, a, a, a la empresa. Sí, sí, claro. Hacia el 2018 también estamos relanzando varias otras ciudades eh, en Latinoamérica. En lo que es la edición 2017, acá estamos haciendo una edición de un día, el, el miércoles, 15 horas, en donde tenemos eh, en el Fine Arts Center, en, en, en el auditorio principal, tenemos varios keynote speakers muy interesantes. Como Ime Archibon, que es la primera vez que viene a la Argentina, que es el director global de partnerships de Facebook, eh, que viene a contar qué cosas se puede hacer en términos de desarrollo de comunidades y cómo los emprendedores pueden trabajar y potenciar sus negocios y, y, y alcanzar mucha más gente a través de las diferentes... Eh, entidades que tiene Facebook no solamente la plataforma en sí misma sino el resto Bien. Eh, después tenemos a una experta en inteligencia artificial que es Hans Christian Bus CEO de Arago que viene de Alemania eh, para contarnos sobre qué es lo que se está haciendo en inteligencia artificial cómo se puede usar y desmitificar un poco lo que no es inteligencia artificial y lo que sí es inteligencia artificial y estamos cercanos eh, o se puede hacer hoy en día. Con respecto a, a otros, también tenemos a, a Alejandro Picitel, por ejemplo. Un, un eh, experto, experto local, un experto local en cuestiones, en cuestiones de innovación y, y demás, obviamente. De educación y tecnología, claro. Este, autor de nativos digitales y, y demás. Este, entonces va a hablar bastante respecto a qué se puede hacer en educación y tecnología. Tenemos paneles de, de Venture Capital Corporativo y fondos internacionales que también van a venir a conocer a emprendedores y, y, y propuestas en, en el mercado local. Y después tenemos una serie de charlas y workshops que son más informativos y más para darles más herramientas a los emprendedores que se van a conducir en el piso en el inferior del Finance Center, en donde tenemos desde cosas como. Eh, diseño, UX y otras cosas eh, por el estilo, hasta charlas específicas de herramientas de diferentes corporaciones. Bien, perfecto. El 15 de noviembre, entonces, en el Faena Art Center, ahí en, en, en, en Puerto Madero, desde las 8.30, la nueva edición de, de, de, de Red Innova con todas estas, con todas estas eh, novedades que nos contaba... Eh, Gabriela Ruggeri. Gabriela, se me termina el programa, pero no, no quiero dejarte ir sin preguntarte. Gabriela, eh, les contamos para los que no saben, es una... Eh, es una es un, eh, su trabajo como inversora y en distintos fondos de inversión y demás, es, es reconocido en la Argentina y en la región. No quería, no quería dejar de, de, de preguntarte por cómo ves el ecosistema emprendedor hoy por hoy en la Argentina. Y mira, el ecosistema emprendedor en la Argentina está en un muy buen momento eh... Tenemos cosas nuevas como la ley de emprendedores este, y las posibilidades de crear sociedades rápidamente que, que hacen que emprender se vuelva todavía algo más accesible para mucha gente. Imagínate que si los emprendedores argentinos son bastante resilientes y han emprendido en cuestiones mucho más adversas, eh, estamos en una situación de mercado extremadamente próspero. Bien, ¿y qué cosa crees vos que además me imagino de fondos y, y, y sabemos que hay algunos algunos fondos que están empezando a mirar nuevamente a la Argentina y demás, y, y más allá de las, de las cosas que mencionaste, como la ley PIM, la ley de Emprendedor y demás, ¿qué, qué, ¿qué cuestión faltan desde el gobierno y desde el trabajo mismo de los, de los emprendedores y del ecosistema en general para, para afianzar esta tendencia? Eh, creo que, por un lado, siempre falta más educación, o sea, más el tema de preparar a, a los emprendedores en, en, en las herramientas que necesitan para poder emprender, eh, por un lado, y por otro lado después eh, toda la flexibilización que pueda venir desde el lado gubernamental siempre es bienvenida, porque en los emprendimientos lo que pasa es que muchas veces se falla, y, sí. y entender que, que fallar no es un problema sino es parte del proceso, el proceso creativo eh, es, es fundamental, entonces si todas las normativas que puedan aportar a la flexibilidad para que las empresas, y si todos se armen o se desarmen según eh, se necesita, eh, creo que van a ser todavía el, el tema más fácil. Bueno, muchas gracias por la charla y mucha suerte con la edición 2017 de Red Innova. Te mando un saludo grande. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Muchas Chao. gracias por tomar. Un saludo. Hablábamos con Gabriela Ruggeri, una de las nuevas socias de, de Red Innova, que se va a hacer el próximo 15 de noviembre en el Faena Art Center, ahí en Puerto Madero, desde las 8.30 esta edición con speakers y con workshop y con un montón de, de cuestiones que tienen que ver con, eh, con el ecosistema emprendedor local.